Argentina Potencia Desde que tengo memoria, sí, eh, desde, desde que tengo uso de razón eh, Siempre que escuché la frase, durante los carnavales, los carnavales eran los de antes o sea, No sé si alguna vez en la Argentina hubo buenos carnavales Podríamos poner en duda eso sí. Lo que sí hubo gente, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Preparada para disfrutarlo Y otra preparada para provocarlos. ¡Sí, amigos! Sigue el estelar desfile de murgas y comparsas, bajo este sutil manto de estrellas que engalanan la noche de carnaval. Y ahí llegan, y sí son ellos, exaltando uno de los grandes tesoros argentinos, el culto a la amistad. Encabezados por Miguel Ángel Vico, y ya están aquí, los amigos de Deménez. el tipo pero tiene mala leche y ahora se están yendo pero ellos siempre siempre vuelven no nos vamos porque somos amigos del presidente si él nos pide la renuncia vamos al banco de su frente dejamos en el gobierno sin que no vote la gente solo llegamos al cargo Y ya se alejan, devorados por la noche Se van, como siempre, esperando una nueva oportunidad Amigos, qué noche, qué noche, amigos Mientras tenemos con nosotros a otra sólida banda Muy bien pertrechados, festejando su reciente libertad Llegan... Los liberados de la Federal, comparsa integrada por la superbanda de policías secuestradores. Para liberar a Macri pedimos todo de guita. Que a nosotros la justicia nos soltó en forma gratuita. Ahora que. Allí se van, los vemos ir, y se alejan... ...y se llevan con ellos parte de nuestra alegría... ...parte de nuestro corazón y parte de nuestro público... ...así es, una cantidad de gente se va con ellos en calidad de rehenes... ...muy bien, pero sí, ahora, la vedette de la noche... ...la comparsa más esperada se acerca... ...alegría, picardía, guaranguería. Procasidad, chabacarería y ademanes groseros de la mano de la murga que divierte a todos y a cada uno de los argentinos son sí los duplicados de Gostañán. A Gostañán últimamente, venenosa desde el pudo. Cada vez que lo saluda, me dice Gostañán de Alcahuete un verdadero asco señoras y señores el nivel de Guasada es inédito en el carnaval argentino dijo que la de y le salió como el culpa puede costañar y sus famosos billetes que la imagen del gobierno quedará como el Que le den a una patada en el cuarto lo daba por muerto. salió el de mudo, para darme el mejor puesto al funcionario. Pago voz de de y Se retiran. Adiós. Adiós muchachos, allí se van escupidos por el público y seguimos, sí, seguimos, seguimos, sí, cómo no, seguimos en esta noche. De Argentina potencia.